Sí, así es. Mañana desde las 19 horas vamos a estar en la casona Bacchichironi eh, presentando esta serie eh, que se llama Te seguimos buscando, eh, que es una serie que hicimos a partir de un fomeca, ¿no? de fondo para, de fomento para medios comunitarios y productoras sin fines de lucro. Que, que se gestionó desde desde la fundación Alternativa Popular en comunicación social que se, ya se estrenó en TV eh, pero bueno ahora vamos a hacer el estreno presencial que nos faltó hacer eh, y bueno vamos a hacerlo ahí en la casona y vamos a en esta ocasión pudimos traer a Adriana Metz que y a Mario Cura que ambos han participado de la serie contando sus experiencias que que básicamente son dos personas que están buscando a sus hermanos, hermanas, eh, nacidos en cautiverio, en la última dictadura cívico-militar. Adriana particularmente eh, busca a su hermano, que es nacido en la Escuelita Bahía Blanca, que eh, se, se, hay registro de que han nacido dos, dos personas en cautiverio, que han sido apropiadas en la dictadura en la Escuelita, y la Escuelita particularmente es el el centro clandestino de detención más austral del país, ¿no? y el más cercano. A acá a la comarca que tenemos. Bueno, imagino que también en el contexto en el que estábamos, semana previa a las elecciones, bueno, todo el trabajo desde Minga y desde hablar de los derechos humanos, eh, es muy importante, ¿no?, que la comunidad también se acerque a formar parte de este estreno. Sí, indudablemente, más en estos tiempos donde se pone en duda lo que, lo que la verdad cuesta mucho poner en duda, ¿no?, eh, cuesta digamos se niega algo que, que estuvo a la vista de, de todos y todas y que, y que negarlo es un poco poner en riesgo los derechos que tenemos, más allá de la identidad, más o sea, es negar todo lo que sucedió, ¿no? Negar las muertes, negar las medidas económicas, negar el terrorismo de Estado, el terrorismo económico y, y traerlo a. Digo, cuando olvidamos lo que pasó, lo estamos propensos a, a que se repita Bueno, un trabajo, la verdad, que es eh, súper interesante para que todos se puedan acercar. Como bien vos decías, ya se está pasando también, por la, ya se ha estrenado por las pantallas de NTV, pero bueno, ahora la posibilidad de acercarse y también conocer por lo menos algunos de, de los que participaron eh, en en, esto, en esta serie, ¿no? Sí, Adriana viene de Mar del Plata que es eh, es una de las referentas de la filial Mar del Plata de Abuelas Plaza de Mayo, también es, un, es una referente a nivel nacional y después viene Mario Cura que actualmente es subsecretario de Derechos Humanos de Chubut. Eh, ellos dos tienen un episodio cada uno en la serie, y después la serie se completa con la historia de Maxi Menal Anciloto, eh, que ahí participa Maxi, que es el nieto 121, Ramiro, que es su hermano, que vivió acá en Carmen de Patagones y ahora vive en La Rioja y participa también Alba Lanciloto que fue una histórica referente a Abuelas, que, que el año pasado falleció, y que una de las últimas entrevistas que se le han hecho está en esta serie que estrenamos eh, mañana. Bien, invitamos entonces a todos, se va a estar realizando el estreno del día de mañana eh, en La Casona. En La Casona, a las 19 horas, entrada libre y gratuita, y bueno, va a estar la presentación de la serie y la charla con, con los protagonistas.